...y con toda la banda, este, bueno, esperando para, para poder partir. ¿Ustedes ya, ya de regreso? Sí, se te escucha que estás más o menos. Nosotros llegamos hace un ratito a Santiago, así que ya estamos en, descansando, y que mañana a la tarde ya entrenamos nuevamente. ¿Eh? ¿Hoy entrenan de vuelta a la tarde? No, no, mañana. Mañana. Menos. Ah, mañana ah hay que decirle a Santander que hace poco, ya está, una parte... grande y ya <risa> está, ya por lo menos este, se clasificaron para la Liga de las Américas, son los primeros campeones en la historia de la Conferencia Norte, como gimnasia de Comodoro lo es de la Conferencia Sur, y ahora esperando la final, ¿hubo festejo o, o, o fue moderado eh, después de haberle ganado a San Martín ayer la serie 3 a 1? La verdad que principal muy felices, eh, creo que haber logrado el primer objetivo que era eh, llegar a la final... Eh, y salir campeón de la zona norte eh, eh, es para para festejar no para contentos eh, pero sí sin duda que los festejos fueron moderados eh, sabiendo que que bueno que somos el uno de la de la, de la liga así que que nuestro objetivo estaba puesto en en lo que viene ahora así ojalá que podamos mostrar nuestra versión nuestra mejor versión de lo que venimos mostrando para para bueno para ahí sí poder festejar definitivamente eh... ¿Por qué ganaron ayer, Seba? ¿Dónde crees vos que ganaron el juego? En la defensa. Principalmente hicimos una... Robert hizo una gran tarea con Good. Con eh, y, y principalmente hicimos que jueguen como nosotros queríamos. Bajamos mucho el score. Más allá de que ellos al final anotaron un montón bastante en, en los últimos minutos. Eh, ellos iban 46 puntos, si no recuerdo mal, que faltando 6 minutos del último cuarto. Así que fue muy basado en nuestra defensa que, que fue lo que nos dio de comer durante toda la temporada y, y eh, sin duda bueno sí, sí. adelante adelante estuvieron eh, estuvo muy fuerte robert battle que, que, que bueno fue nuestra figura junto con con dios que que estuvieron finos con el aro y, y pudimos aprovecharlo eh, una serie que se presentó dura porque independientemente de, de que termina 3 a 1 eh, bueno ustedes allá el primer partido les costó ganarlo en un score muy alto a los 21 y 87 Quizás fue más fácil el segundo, y eh, ayer por un momento también sacaron una gran ventaja, pero al final San Martín descontó algunos puntos y, y se puso a 10 a, a puntos para poder descontarlo. Sí, sin duda. Yo creo que cuando llegamos la, los partidos a donde queríamos nosotros, que le hagamos el score a ellos, que principalmente dependían mucho de los americanos, de grow, de Good. Eh, cuando lográbamos eso... Eh, se nos se nos hacía mucho más fácil, si, si, bajamos el score y estábamos inspirados como fue el segundo partido, la brecha, pero si no, bueno, teníamos mucho más posibilidades. Eh, a pesar, por ejemplo, del el tercer partido que no jugamos muy bien, eh, y sin penca, que, que bueno, que es nuestro base titular, eh, a pesar de que el partido fue, mostró que ganaron por 15 puntos, creo que también fuimos eh, dos o tres veces en partidos como que nos pusimos. pero bueno como te decía si dejamos que ellos anotaran y tengan el gol que tienen claramente en las manos eh, ellos se ponían muy bien y confianza pero si defendíamos como nosotros sabemos hacerlo eh, la serie sabíamos que iba a quedar para nosotros se eh, va bueno se si viene ahora gimnasia de Comodoro no este, si bien es cierto que todavía tiene un tiempito como para para poder seguir festejando y para poder seguir este analizando el rival que sabés? ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo ves esa serie? Eh, con mucho viaje en el medio Los dos mejores de la temporada regular eh, Bueno, no, en realidad el azul fue obra sanitaria Después gimnasia eh, queda como el mejor Había cuenta de la eliminación de obra por parte de Quilmes de Mar del Plata eh, Digo, eh, ¿está ahí bien? Eh, ¿Qué pensaba de gimnasia? Eh, ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué es lo que te preocupa? Te escucho más o menos Va, Te hablaba de gimnasia, lo... básicamente, que me hagas un análisis de gimnasia de Comodoro, sí. ¿no? Es, eh, de cara a lo que viene la final. Yo creo que va a ser una, una gran final, ellos la verdad que, que juegan muy bien, son un gran equipo, están compactos, eh, están muy muy por encima de su nivel, o sea, están jugando a un nivel muy bueno, eh, y creo que ha demostrado ser el mejor de la zona sur, a pesar de que eh, Obras terminó primero, o Peñarol segundo, o, eh, no, Comodoro segundo y Peñarol tercero, que son grandes candidatos siempre, Yo creo que como más o menos la liga, pero eh, finalmente se terminó acomodando y jugando muy bien. Así que hay que estar muy atentos, eh, tienen jugadores que están eh, por un nivel extraordinario, como por ejemplo de los Santos, Aguerre, Clancy, Guaita, Escala. O sea, están jugando muy bien y, y bueno, se motiva muy bien con el equipo. Así que esperemos, eh, como te decía, demostrar que somos el mejor equipo defensivo principalmente. Eh, bajarles el score y después, bueno, adelante, nosotros sabemos que estamos tranquilos porque tenemos con mano las manos también. Eh, sé que estás en la etapa de final, sé que recién llegaste a Santiago del Estero, porque nos estabas comentando eso y ya se viene la final que arranca el 2 El julio, ya al mejor de 7 juegos, todo transmitido por la pantalla de Trace Pero te tengo que preguntar por el tema de la preselección argentina, porque eh, tuviste un llamado de Sergio Santos Hernández y ahora. Con esta de la superposición de las fechas, este eh, es muy probable que no que no pueda aceptar para la primera etapa, que es un poco eh, decisiva y fundamental para lo que viene, que es el torneo preolímpico. ¿Pudiste hablar con Sergio algo de este tema? No puedo hablar con Sergio, pero creo que fue bastante claro. Eh, la verdad es que está bueno, eh, habría que, que analizarlo y creo que, que no soy la única persona que lo dice, ¿no? Eh, la verdad que nos saca una posibilidad o una oportunidad importante de, de vestir la, la camiseta de la selección que es hermoso y es un orgullo, pero bueno, nosotros también a, a nuestros clubes y, y hoy por hoy eh, tenemos que seguir jugando, llegamos a la final que es una hermosa también, pero pero bueno, por eso sean esas situaciones agridulces, pero como te decía, hay que estar con la cabeza en, en, en las finales porque, porque trabajamos 10, 11 meses para llegar a esto y lo queremos más que nadie pero pero bueno también hubiese estado hubiese estado copado que, que se puedan dar las dos cosas no bueno Seba este, te mandamos un beso enorme te deseamos lo mejor para la etapa final para la etapa que viene contra gimnasia nos estamos viendo así que felicitaciones por la gran campaña que han hecho por el crecimiento tuyo como jugador también eh, y a disfrutar este momento y a pensar en lo que viene bueno a ver muchísimas gracias Ahí está, la palabra de Sebastián Vega eh, Hombre de la selección argentina De básquetbol, por lo menos de la preselección Habrá que ver qué pasa ahora este, Como bien nos contaba Y como todos sabemos Aquellos jugadores que están afectados a la final Que son, bueno, el pencavirre Por parte del equipo De 15 de cero Sebastián Vega eh, Gaby Beck y Leo Mainoldi Son los cuatro jugadores más Pablo Orlietti, y, y le falta uno, y, y Aguerre, Federico Aguerre, que es el mejor alero de la liga, por parte de Gimnasia de Comodoro. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque la selección, recordemos que empieza a practicar ahora el, el 27, el 28 de junio, y bueno, estos jugadores no van a poder estar en el arranque, y habrá que ver con qué continúa luego eh, Sergio Ronaldo de abajo. Para eso llamó a varios jugadores, invitándolos a esta etapa. de preparación que nos contaba el otro día aquí en este programa. Bueno, la gente va embarcando, este vamos siendo ya los últimos, estamos acá con José volcsano, y le vemos ya